¿Cómo vas? Bien, bien. Bien. Bueno, contanos primero cómo han arrancado este 2021 en medio todavía de la pandemia en el Centro Comunitario de la Barto Juancho. Bueno,、eh, yo imagino que como casi todos, ¿no? Con muchas expectativas a ver qué pasaba primero con el tema de la escuela, que. Cómo iban a arrancar ahí, todo eso, ¿no? Esperando que se organizara un poco todo,、uh -huh. pero bueno, nosotros siempre decimos eso, que una vez que la escuela estaba organizada para que las madres, las familias se organicen con ese tema, también íbamos nosotros viendo de qué manera arrancamos, pero la verdad que no fue como esperábamos, creo que teníamos muchas expectativas porque con lo de las. Burbujas y quién entra a la mañana, quién va un día, quién va otro día, ¿no? Este, se nos complicó un poco.、Sí. v i s t e También teniendo en cuenta esto, ¿no? Que, que en las escuelas son mucho más, que, que la verdad que le pusieron mucho esfuerzo para que los p i e s puedan estar en la escuela, pero、eh, se complica todo, ¿no? Sí. Porque los pibes son muchos, este, en una familia puedes encontrar desde uno que va a la escuela a siete que van a la escuela, entonces ahí también se hace complicado todo.、Sí. En r e a l i d d a e s e estamos como esperando un poco más a ver de qué manera se termina como de, a, de organizar todo. Nosotros también queremos trabajar esto, ¿no? De reforzar los que empiezan este año o los que van a ingresar el año que viene. Da eso pensándonos mucho y tratar de ser como bien operativos a la hora de aportar algo desde el centro. ¿no? Mm. Continuamos con las viandas y todo, pero también esto buscándole la vuelta, creo que. Es difícil porque digo, se hace difícil a la familia, se hace difícil pensar en el centro comunitario como complemento de esa presencialidad tan particular, ¿no? con horarios que no superan los 90 minutos, con algunos días asignados, con la continuidad en la virtualidad y con esto que contaba recién de la realidad de cada familia, ¿no? en función de、eh, los hijos, algunos con hijos en inicial, en primaria, en secundaria, y repartirse entre todas estas realidades. Y también por las medidas de cuidado necesarias dentro de los centros comunitarios. Las educadoras todavía ni figuran dentro de la lista de per,、eh, personas a vacunar, ¿no? no están dentro de ninguno de los grupos prioritarios para la vacuna. a s í que、eh, llegará la vacuna cuando se avance ya con todo el personal de salud, el, el que presta servicios y lo que son denominados trabajadores esenciales. Así que habrá que esperar también para ver qué pasa en la segunda parte del año en ese sentido. Sí, mira, nosotros haciendo mucha fuerza que nos tengan en cuenta, porque realmente、eh, la verdad que esto de sentirnos afuera este, es, es complicado, ¿viste? Porque、mm. estamos desde que arrancó la pandemia, sostuvimos en gran mayoría todos los días que, que veníamos, porque muy pocos fuimos los que cortamos, porque. <tose> Estábamos complicados con COVID, ¿viste?、Uh -huh. Que nos contagiábamos a l g u n o s Y entonces yo decía, bueno, en algún momento alguien nos tiene que mirar. Y, y a pesar de hacer muchos reclamos y esfuerzos, eso nos. No, sentimos que no nos, tienen, no nos tienen en cuenta a la hora、uh -huh. de decir esenciales. Y sí, mirá qué importante que somos, que no cortamos un solo día las o l l a s las viandas, todo. Y estamos como esperando a ver qué resuelven, si nos vacunan o no. La verdad、uh -huh. es que. Hay que ir a reclamar con más fuerza, creo. Sin duda, sin duda. Ya Luz... me quedé r e m a n i j a con lo de ayer, así que ya quiero salir a la calle, te aviso.、Eh, estuviste ayer en, la, en la, el trenazo y en la concentración de San Miguel del 8 de marzo, me imagino. Sí, también, que, así que nada, y remoción re, re de por lo menos volver a mirar a los ojos a las compañeras que、uh -huh. hacía un año ya que no nos veíamos, y nada, una alegría, la verdad,、uh -huh. una alegría. Más allá de lo, del reclamo y todo, volver a ver a compañeras que solamente era eso, ¿no? Saber cómo estabas por WhatsApp y todo. Este encuentro no fue virtual, pero manteniendo ahí la distancia fue, fue emocionante. Sin duda. Sí. Lucy, bueno, y contanos porque estuviste junto con Matías,、eh, lo decíamos recién, representando a la mesa de niñez, adolescencia y juventud de José Cepas, mesa que pretende formar el Consejo Local, ya que el municipio no lo hizo, no hizo la convocatoria, no adhirió a la ley de infancia a nivel provincial. Las propias organizaciones pueden, y de hecho lo están haciendo, conformarse, autoconvocarse y conformarse primero en una mesa y ahora avanzando hacia la conformación del Consejo Local. Invitados e invitadas a participar de este encuentro provincial. Que se hizo en Fiorito, ¿verdad? Sí, mira, nosotros eh, eh, estuvimos allá y, y la verdad fue eso, ¿no? Como que、eh, un, este es nuevo, yo le digo esto: es nuevo para nosotros porque hay más organizaciones. Esta vez yo creo que、eh, en el municipio lo, lo tiene que adherir de alguna forma, o si no lo adhiere, nosotros tenemos toda la fuerza、uh -huh. como para formarlo, ¿viste? Sí. Porque. Bueno, yo le contaba un poco a los compañeros allá que yo estuve como en el intento anterior, que duró nada más y nada menos que casi ocho años y un poco más, y, y la verdad es que fue eso, decisión del municipio de no adherir. Pero nada, fue muy enriquecedor porque había. Varios que ya tenían como el Consejo Local armado y otros como nosotros que están como en esto de conformar la mesa primero、uh -huh. y fortalecer mucho todo esto y después, sí, como con el impulso, ya este, armar lo del Consejo Local. Bien. ¿Y、eh, qué se pudieron traer del encuentro con otras experiencias de la provincia? En realidad,、eh, te cuento más o menos la dinámica.、Eh, a la mañana estuvimos compartiendo mucho cómo trabajan los demás, ¿viste? Y、eh, de, después de ahí a la tarde se hizo como trabajo en equipo. Y entonces ahí, por ahí, por ese lado, tuvimos que compartir y aprendí, bueno, trajimos las experiencias de cómo sostener.、Eh, hay mucho interés de la participación de los jóvenes. Eh, y de los niños también dentro de lo que es el Consejo Local.、Mm. Poder escuchar sus voces, saber que tenemos ponerle, este, localidades vecinas. Estaba Moreno, estaba San Miguel, estaba Pilar, ¿no? Que ya tienen como un camino hecho y la verdad que contar con el apoyo es, es importante, ¿no? Sin duda, c u á n d o es la próxima reunión de mesa para avanzar、eh, en el trabajo de este año? Dani, te escucho como entrecortadito. ¿Qué me dijiste? ¿Cuán, cuán? Ahí me corrí para la calle. Ah, buenísimo.、Sí. ¿Estás ahí trabajando en el centro comunitario? Sí, estoy en el lagarto.、Uh -huh. eh, no, la, la última pregunta ya te dejamos ahí, seguir trabajando.、Eh, ¿Cuándo es la próxima reunión de la mesa local de niñez? Mira, nosotros tenemos reunión. Acá no tengo. el... Ahora en abril,、uh -huh. pero no tengo el cuaderno acá, Dani. Ya tengo. Lo mando, ahí voy caminando para, para buscarlo, ¿viste?、Sí. Y estábamos pensando invitar a, a alguien que ya tenga experiencia, a otra organización que ya tenga más experiencia en lo que es.、Eh, Consejos locales、uh -huh. y la próxima en mayo hacer la presencial, porque venimos pensando en abril todavía virtual、sí. y en mayo ya que sea presencial. En algún espacio、Ajá. abierto. algún Disculpame que no tenga acá e l cual. No, no hay problema. Después, la... Después nos c o n t á s el día, sí, pero va a ser、petita. en abril. Es en abril, Dios, porque nosotros tuvimos la, la primera reunión este, ahora hace una semana atrás,、uh -huh. la, la de marzo ya la tuvimos, ¿viste?、Uh -huh. Que nos juntamos y, y nada, de ahí salió quienes iban allá a la mesa provincial, y entonces ahí、eh, los compañeros, como que. Decidieron que seamos nosotros. Y yo、sí. imagínate, re contenta porque también tengo esto de transmitir a toda la red lo que está pasando, ¿no?、Uh -huh. Sin duda, sin duda. Luis, te agradecemos mucho este ratito. Te dejamos ahí con las viandas en el centro comunitario. Abrazo a las、eh. compañeras. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme para todas y todos por allá. Y los queremos. Un abrazo grande. Dale, chau, chau.、Beso.